Salto Mata Rock.com En Radio Vallecas cabemos todos. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión, más a una nueva edición, una nueva aventura musical de este vuestro programa, Malas Compañías. Como siempre, en directo desde Radio Vallecas 107.5 de la FM. Aquí están mis compañeros y, sin embargo, amigos que hoy nos van a acompañar en este viaje especial que vamos a hacer. Muy buenas, Chamin, muy buenas, Rafa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un viaje especial o, a lo mejor, espacial, ¿no? Depende. Depende. Pues un programa e l cual le vamos a dedicar a una, probablemente una de las mejores formaciones de l rock de todos los tiempos. Estamos hablando nada más y nada menos. Que la mítica formación de Rainbow y el no menos carismático guitarrista, que al fin y al cabo era el 50, 60, 70, el 80%. De o el、Rainbow. 100% directamente. De hecho, el señor Richie b l a c k m o r e es el único que está en todos los discos de Rainbow. Es el único. Porque curiosamente esta formación nunca ha tenido, con la misma formación, dos discos seguidos. Con eso está dicho todo. Pues efectivamente, como bien ha apuntado Rafa al comienzo, en esa, en esa sintonía, sobre la sintonía, este, esta noche vamos a, a dar un extenso y repaso, tanto musical como con información de todo tipo, pues sobre el pasado y el presente más reciente de, de la banda del Arco Iris, la banda del señor Richie b l a c k m o r e que a lo largo de unas cuantas décadas, desde el año 1975 que comenzaba su andadura, pues nos ha, nos ha deleitado. Con innumerables discos de estudio, algún que otro directo, alguna que otra rareza y piratas por ahí que aparecen de vez en cuando, pero todos ellos、eh, llenos de, de una calidad impresionante, una calidad que se demuestra porque, como decíamos, todos los músicos que han pasado y han desfilado, hacer un especial con todos los músicos que han desfilado por Rainbow, pues nos llevaría a lo mejor tres semanas haciendo programa, porque han pasado infinidad de músicos y todos ellos de una calidad excepcional, casi seguro. ¿no? Ha sido una escuela también, de alguna manera. Sí. El paso por Rainbow ha sido una, una escuela para, para muchos músicos. Hay que decir que el inicio, el inicio de, de, de Rainbow, de este proyecto de Richie Blackmore, que en realidad s u proyecto,、eh, comienza cuando todavía está en p a r p e l e s t á ya pensando en marcharse de p a r p e l y de hecho se marcha. Y el primer disco, ese Richie Blackmore's Rainbow, o lo que es lo mismo, los r a i n b o w de Richie Blackmore, sale en el 75, meses antes de que se haya marchado de p a r p e l Se iría a los, pocos, a los pocos meses y la formación que le acompaña no son ni más ni menos que unos chavales que se llamaban Elf, cuya voz cantante era Ron y、e. J. Dio、eh, y que habían sido ya teloneros de, de, de los Parpels muchas veces, por eso los conocían. Y él se hace con el grupo, despide al guitarrista, lógicamente, lógicamente, y graban ese r i c h i e Blackmore Rainbow, del cual hemos escuchado ese primer tema. Ese Man on the Silver Mountain, y luego hemos seguido con ese Tarot Woman, que es ya de la continuación de ese Rising del año 76, en el cual, ya de elf, de los antiguos elf, solamente queda Ronnie J. a m e s Dio. A los demás los despide s e s d e s hace de ellos, que es un hábito que tendrá, que tendrá a lo largo de todo a su recorrido el señor Richard Blamberg con los músicos que le suelen acompañar. Pues efectivamente, probablemente es el inicio de una época dorada. Esa época en la que el vocalista, el frontman, es nada más y nada menos que Ronnie Jace Dio. Creo que fueron tres, tres álbumes, tres álbumes sí, en total. Tres, tres, tres, Entonces, ¿tres,、eh? en, tres en estudio, y e n t i e e c i r Los que firma el señor Ronnie Jace Dio. Y probablemente,、eh, independientemente de los trabajos que realizaron tanto en Graham Bones como John Lynn Turner. E、incluso el último cantante que, del, que hablaremos, del que hablaremos al final del programa, probablemente, pues es probablemente la época que, que todos de alguna manera a d miramos más, porque、sí. es probablemente la, la época más, más pura, la, la época más, más rainbow, en donde por suerte o por desgracia、eh, salieron lo mejor y lo peor de, del hombre de negro, y sobre todo es el acompañamiento de esos pedazos de músicos. Hombre, sí que es cierto que con, con Rory James Dio, como bien apuntaba Rafa, se consiguen quizás los discos más logrados, los discos con mayor sentimiento. El problema de Richie b l a c k m o r e fue que siempre tuvo una fijación por entrar en el mercado estadounidense y por eso los cambios de cantante, primero con Graham Bones, luego con Joel Lintoner, que fueron un poco los que le abrieron las puertas. Para poder entrar en Estados Unidos, que era, digamos, como el ansia que tenía de v e Siempre. Sí, pero de, siempre. De, de alguna manera ahí perdió la esencia de lo que, lo que antes decía Rafa, de,、claro. de esos Rainbow clásicos, porque Rainbow tenían un sello personal de hacer hard rock que luego nadie ha seguido salvo Dio en sus primeros discos.、Sí. Y cuando empezó, cuando, cuando, cuando echa a Dio, porque la verdad es que lo echa igual que va echando a todos los demás músicos, cuando echa a Dio y empieza a hacer ya otro tipo de rock, se parece、mmm, bastante más a un grupo de hard rock normal y corriente como, como cualquier otro. Muchas veces no había, no había gran diferencia y en esos primeros discos con Dio hay, sí, hay que, había, hablar, había un estilo, había un sello. Hay que hablar también de la inteligencia del hombre de negro porque、eh, me voy a dirigir. Eh, a él de esta manera, porque, porque creo que no es solamente mítica ese, ese sobrenombre, sino también es, es una manera de identificarle, ¿no? porque no solamente era negro tocando la guitarra y. Y con su forma de actuar, sino él mismo. Sí, él... Era en su forma de hacer, ¿no? r Y de, y de deshacer.、Eh, el tío era muy inteligente, y es cierto que luego sí que supo adaptar, quiero decir, con, con distintos músicos, con distintos cantantes, con distintas composiciones, supo、eh, imprimir un sello、eh, dis, diferente, quiero decir, incluso los discos que en un momento determinado de Graham b o n n e t o John l i n t a r n e que podían acercarse un poco a la hora, entre comillas, supo hacerlo de una manera. Bastante más elegante、sí. y bastante más. Llevaban su impronta, eso está claro. Siempre. Es que, es que la... Ya no solo eso, quiero decir, a la hora de hacer un tema ahora, probablemente él podrá hacer el tema ahora lo, y sin lo, embargo, a su, a que, siga, que sigue sonando a, a, a, a, Richie, a Blanc. Richie Blanc. A r i c h e o siempre. Es que lo que no podemos olvidar es que esa forma de tocar la guitarra. Sentó escuela durante muchísimas generaciones. No, y de componer,、no、y d e、sí, bueno, componer y la forma de tocar. O sea, es cierto que a lo mejor ahora ya lo escuchamos a, a Richie Blackmore y a algún jovenzuelo le puede parecer obsoleta esa forma de tocar la guitarra.、Ah, ha sido el maestro s í sí. sí, los, sí pero que, que a lo mejor la, gen, la gente joven. g u i t a e r de ahora. La, la gente joven que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de escuchar toda esta música más, más clásica, pues a lo mejor le puede parecer obsoleta esa forma de tocar. Pero la inmensa mayoría de los grandes guitarheros, como tú bien dices, Ramón. Han mamado de Richie b l a c k m o r e Y Richie b l a c k m o r e ha mamado de la música clásica hasta el infinito y más allá, ¿no? Pues vamos a seguir disfrutando, yo creo, ¿no? De la, de la primera etapa. Ya lo hemos hecho con su primer álbum del año 75, ese Richie b l a c k m o r e Rainbow, como bien ha dicho Ramón. Hemos escuchado también el Rising y ahora vamos con el tercer álbum. Con el tercer disco, ¿no? Por llamarlo El tercero y, sí, y el último, Jacob. y el último con,、G、con Rogers, Dio. Y el último con Dio, es Que es nada, nada más y nada menos que un álbum mítico, legendario. La producción puede parecer penosa. Sin embargo, para mí es uno de los mejores discos, sin duda, junto a, a Rising y junto al primero, aunque el primero es un poco más difuso,、sí. quizás todavía.、Sí. Pero en este long line rock and roll, no solamente es un montón de, de himnos dedicados al rock. sino es también probablemente el mejor disco sin duda de Rainbow. <risa> Os he dicho antes, me voy a permitir la licencia de llamarle hombre de negro y probablemente、eh, después de editar ese, ese álbum, ese Don't You h a r donde cambian de cantante,、eh, ya había desaparecido nuestro compañero y, sin embargo, amigo Ronnie y es tío. Pues, pues、eh, la presentación del álbum, precisamente, el hombre de negro saca su parte más negra y la vuelve a liar parda. En otro de los sitios donde se monta un espolio, porque el señor a los 75 minutos de tocar se niega a hacer un bis, y no en todos los sitios tienen la paciencia que tuvimos aquí en Madrid. Lo que hablábamos antes, un disco atípico. Podría ser comercial, pero es un disco que perfectamente bueno,、eh, podría pasar、eh, un por, un, por un disco de aubre. ¿eh? Sí, tiene un poco de todo. Vamos a ver que, lo, que, que los discos sean comerciales no es malo. Si la música、no. que se hace buena está bien y es divertida, ¿por qué va a ser malo? Sí, es un disco un poquito más comercial. Aquí ha perdido ese sello identitario que tenía con, con Rainbow, ese sello casi gótico. Que tenía o neoclasicista que tenía con, con Rainbow, dicho con, sí, con, con Rainbow y con Dio. Con, con, Dio, con Dio, lo ha perdido y es un poco un rock and roll más estándar, más, más básico, un hard rock más normalizado, digamos de alguna manera. Aunque todavía, lógicamente, con la impronta de Richie Blumberg, a está claro. Quizás a lo mejor la nota que, que marca ese, esa diferenciación es la presencia de, de, de, de bro, Roger、sí. Glover como,、sí. como bajista、sí. y aparte y, y como produ productor. Que es un poco al, al que llama Richie b l a c k m o r e para entrar por esa senda en que, ese m e Para que、obsesión. le saque del lío en el que se ha metido despidiendo a. a, a adiós a, y a, a, y a bueno, adiós ya toda la plática. Y a todos los músicos sí, de los que se ha ido deshaciendo. Porque de solo se quedó, después del Lonely Rock and Roll, solo se quedó con Cosi Powell. De hecho, además, en el Lonely Rock and Roll, aunque en los créditos aparece como bajista Bob Daisley, y、sí, lo, lo bajó, al final lo tocó él el en lo el lo disco. O sea、también. que yo me lo guiso, yo me lo como. Pero i n d e p e n d i e n t e t de todo eso, yo sigo diciendo que quizás este sea el disco más atípico de la, de la, de la carrera de, de Rainbow, porque quizás solamente por el hecho de que solo participa Gara Jambonet en un solo disco. En un ¿no? solo disco. Una, un, una gran voz, sí, por sí. cierto. De hecho, voz. de hecho, es el rango vocal lo que les decidió a, a、mm. contratarle, porque la apariencia física de Jambonet desentonaba completamente sí, total, con lo que era la imagen melenuda. De, de, de r a i n b o w del resto de los componentes de r a i n b o w De hecho, para la presentación, en las fotos del, de los, del, del disco. Sí, no, sí, todos lo hemos de, visto en vídeos. De hecho, se cortan, se cortan todos un poquito el pelo para no desentonar tanto pues con ese g r a j a m Bones, ese estilo James Dean, con su traje, su corbata, algo pues, que a Richie、eh, Blanc no porque, le.、Eh, no, no, y con, sigue siendo con, así. Con Alcatraz e, e iba igual. Y sigue o sea, siendo que... así. Yo la última vez que le vi en Madrid cantando ¿Sí? con, con sí, Michael Sanger,、sí, sigue, sigue siendo así. Es un señor que sube encima del escenario y, y, y deja disfrutar su voz, simplemente. Que por cierto,、eh, antes de que se me olvide, os recuerdo de que además de a través de, de, de la FM, nos podéis escuchar a través de Radio Vallecas.org, la web de Radio Vallecas, y también a través de Asaltomata Radio Rock.com, que no lo habíamos dicho y es obligado decirlo. Pues, llegados a este, este punto, al final pasa lo que pasa. Si Don Tugear fue algo realmente especial y diferente, con lo, con lo que vino después, Se Difficult Chukur, se, vuelve, se vuelve, vuelve a demostrar de alguna manera lo listo que es, lo genial músico que es, lo excelente guitarrista, ya lo sabíamos, e este hombre de negro. Este disco、eh, da con, con el cantante adecuado. Y la verdad es que las composiciones hacen que sea un disco completamente diferente. Para lo que él persigue de entrar lo... en el mercado americano. Claro, y sin embargo, de, de alguna manera, también tiene mucho que ver con las orquestaciones. Porque y, este y, disco. Sí, recupera un poquito aquella esencia、claro. clasicista que, que. De hecho, el, el tema. a q u e titula el disco? Que titula el disco El Difficult to Cure. Eh, de alguna manera, luego que fue, fue orquestado y tal,、sí. de hecho, en el finil-vinil aparece、sí. la, la toma. Y, y demuestra que ahí está todavía la esencia. O sea, el e disco está en un punto donde no sabe uno dónde colocarle, pero precisamente ese es el carisma del disco. Sí, porque es un disco diverso, es un disco que tiene, que tiene muchos colores en su. Re, en, Empieza en con, con Spotlight King, Super、eh, Cañeros, tiene,、sí, sí. tiene, tiene, tiene, tiene, tiene el Difficulty Curve, tiene toque saor, tiene el, el I Surrender, que es un tema en un, te, en, en un, tempo, en un tempo de. De, de, de rock casi lento, pero que es un tema bastante clásico rockero. Tiene luego también esa referencia clasicista a la novena de Beethoven, el famoso De Fical Tocure. Usando la, el fragmento de la oda a La Alegría, y, y bueno, pues tiene un, poco, tiene un poco de todo, y es lo que hace atractivo a este. Hay pedazo. Hay que reconocerlo, es otra genialidad del hombre. Y además quizás, está, do, está Donaire a los teclados, ¿eh? Cuidado, el descubrimiento de Donaire a los teclados. Qui, sí, porque en aquella época era un perfecto desconocido.、Sí. Quizás, probablemente, de, de los discos de Rainbow con la época, en la época de Joel Internet, quizás este Difficult to Cure. Sea el más completo、sí. por esa diversidad que estáis hablando, que estáis comentando. Porque luego ya entro en otra dinámica con los dos siguientes, que ya fueron un poco, digamos, divagando más、eh, en un estilo más concreto, pero este reúne una, una diversidad de, de estilos pues que lo convierte, quizás, probablemente. Para mí, yo sigo diciendo que mi, mi preferido es el Rising, el, el segundo disco de Rainbow, pero probablemente este sea el segundo. Para mí, el preferido es uno del que no estamos hablando porque estamos poniendo los discos en estudio. Pero para ah, mí, bueno, el Onstage. El, el Onstage, porque ahí están. Sí. Ahí están eso en, sí que es una joya. Es una joya. Están en estado, eso es Sumed in Japan. Ahí están en estado de, grez, de gracia en directo y Dio ahí se sale en directo y bueno, ese disco es. Es uno de los discos recomendables de los discos en directo del rock, de los que hacen historia. Yo creo que es uno de los de, de, del, del top 10. De momento,、no、Pues yo creo, yo, yo creo que deberíamos de irnos con ese Difficult to Cure y con el tema precisamente que abre el disco, ¿no? Sí, nada、es. más y nada menos. Que Spot Spotlight k i n Spotlight k i n Pues、ahí seguimos con Rainbow. Aprovecho este momento para recordaros que tenemos un blog, un blog en donde podéis encontrar nuestro material más clásico, más antiguo, más histórico, valga la expresión. Histórico, histórico <ríe> es una buena palabra para definir todo lo que hay en el iBox. sí. sí. <ríe> But, Somos bueno, tan históricos como Rainbow. Sí,、eh, efectivamente, En f e e c t i v a m t el En e iBosque,、eh, para eh, eh, nuestro primer blog que era, que era y sigue siendo ese malascompañías.blogspot.com, o también podéis, podéis visitar. también La plataforma Archive.org para ver ahí nuestros, nuestros, nuestras últimas creaciones. Sí, sobre todo lo de este año, sobre todo de 2019 y algunos de l 2018, pero básicamente de 2019 es todo lo que está ya en Archive y a partir de ahora todo, todo será, va a ir ahí. será incluido en esa, en esa plataforma, en ese archive.org. ¿Has puesto, ¿ha puesto a Foreigner? Pues casi, ¿verdad? <risa> que por cierto, en esta época él confesó que le gustaban mucho Foreigner. En esta, en esta por, época. Por cierto, a n、no, que no se nota. Aunque no venga el caso, se ha anunciado una gira por Inglaterra, What the Snake, Foreigner y Europe, como artista invitado. Te hazo gira. Pues sí, no vino nada. Cinco o seis fechas para, para Inglaterra. <risa> pues fijaros que este disco, curiosamente, es el que más se ha vendido. El segundo de la historia de Richie b l a m o r en e vender más discos en Estados Unidos. El primer disco es que, que. Es más del gusto americano. El,、claro. el, el primer disco que, que tiene el, el privilegio de ser el disco en el que participa Richie b l a m o r e más vendido en Estados Unidos es El Matching Head de Deep Purple. Y este, este Stride Between, the í a yo, es el segundo. Hasta tal punto llegó. Eh, el éxito en, en Estados Unidos, que empezaron a tocar en grandes lugares, hasta ahora no habían tocado nada más que en grandes lugares, pero como banda soporte, que de hecho la gira se orientó única y exclusivamente al mercado americano, pasando por completo de, de Inglaterra. Y de hecho se grabó un, un concierto、eh, en, en San Antonio, en Texas, que se filmó y está, está recogido en, en, un, en un directo, en un DVD en directo, que e s el Live Between The a y s aprovechando el nombre, ¿no? Y probablemente para mí no es de los mejores, ni mucho menos. Pues yo probablemente no esté muy de acuerdo contigo, porque ya lo hemos hablado, Ramón y yo, en alguna ocasión. No, pero Chami se, que... Chami se refiere digo, al concierto. d o ¿eh? no, ah, no, no, me refiero,、ah, disco, me refiero al disco. No, no, no. Él, él,、ah, ah, él está hablando de, de, del disco. Pero sí, digo sí, que sí. no es de los mejores, no quiere、por、decir、eso. que sea malo, ni mucho menos, por Dios, ni mucho pues menos. Eso es que, pues eso es lo que quiero apuntar, que resulta que ese. Más el que vino luego, ese o f Save.、Eh, probablemente sean los álbumes、eh, más comerciales, los álbumes más, más americanos. Y más parecidos lo, entre sí t a m Los más parecidos entre sí, los menos reconocibles a nivel de Rainbow, quitando por, esa, por esas cosas que hace Richie b l a c k b o r n que a veces hace que lo identifiquen. Pero probablemente sean dos de los. Do, dos pedazos de discos, porque están incluidos unos montones de temas que hacen que esos discos sean、eh, no cualquier disco que está grabado solamente para los oyentes de rock en Estados Unidos. Hombre, Yo estoy convencido de una cosa: si estos discos los firma otra banda, serían la hostia. El problema es, claro, yo comparo estos discos. Con toda la discografía de、claro, es que Raymond. Y,、bueno. y por eso, y por eso、claro. a lo mejor me el, parecen el, quizás los más flojos. Y lo malo de que tengas un listón. Claro, ese es el, el, el problema. Es decir, pero el cualquiera de estos dos discos lo f i r m a r í a Son dos como, grandes como, discos. Como, una... como dice Rafa, está lleno de, de grandes temazos r o c k e r o s El tema es que, claro, que ha, que ha perdido ya aquí a estas alturas, ha perdido aquella esencia de la que hablábamos al principio, pero ha ganado también. Está, está completamente desfigurado en algunos sí, casos. Sí, pero ojo, ha, ha, ha ganado también en, en, este, en facilidad un poco para, para, para meterse en las, nuevas, en las nuevas corrientes, en las nuevas tendencias y llevárselas a su terreno, que para eso también hay que tener mucho talento. ¿eh? Y ojo, y en este disco hay orquestación también, n ¿eh? Ojo, cuidado. Sí, sí que las hay, sí que las hay. Sí, en, o sea, en que ambos eso a no, no lo pierde ni n g ú n m o m e n t o Street、momento. of Dreams es también, una joya que, que, luego escucharemos. que te deja muy claro por qué él es q u i é n es y por qué. Lo que sí que es cierto es que lo hemos dicho también, lo has dicho tú al principio, lo ha dicho Ramón, lo digo yo, lo vuelvo a apuntar. Y es que siempre ha estado acostumbrado a trabajar con grandes músicos que han podido estar a la altura de lo que él compone y de lo que él toca.、Sí. Y entonces eso es mucho más sencillo. Ya veremos luego por qué este matiz. Bueno,、pues、nada, vamos a continuar. Como hemos dicho, el, el, el siguiente disco que, que seguía este Strike Between TDS es el Bend of, of Sight, que como decimos, del año 83, que como decimos, pues sigue un poquito en la onda del anterior. A día de hoy, esto es lo que es la última grabación oficial recogida en formato CD, vinilo o casete, no sé en qué estilos, en qué diferentes versiones estará, de la discografía de Rainbow, porque este fue el último disco con el que cerró una época. Ya lo había hecho cuando salió ese Pain、Out、of the Shape, que fue un fracaso en ventas, se esperaba mucho más de ese disco, fue un fracaso en ventas, y eso llevó a, a, a Richie b l a c k m o r e a decir: Hasta aquí hemos llegado. Paró la banda, salió luego posteriormente ese final vinyl, que es un recopilatorio con diferentes tomas sí, de directo. s es, es un archivo. Sí, es un poco archivo. Y se volvió a juntar con p a r p e l e con lo s que terminó otra vez a hostia, como era de, de esperar. Y en el 95 volvió a reagrupar a unos nuevos Rainbow completamente diferentes, con un nuevo vocalista. El cuarto, ya hasta la fecha de este momento, porque ahora tienen un nuevo cantante, con lo cual lleva ya cinco vocalistas. Y con jóvenes músicos prácticamente de s c u e l a Bueno, sí, en aquella época prácticamente eran todos, todos los, que, los músicos que cogió para, para, este, decir, para, para un, este nuevo un, disco. Un, po un poco volviendo a los orígenes, que es lo mismo que hizo co con Elf, cogiendo a, digamos, a unos principiantes, pues lo volvió, lo volvió a hacer de nuevo. Sí, porque en este caso era el Dougie White e l El, el vocalista Greg Smith a los, los bajos, el teclista Paul Morris y el baterista John O'Reilly. Pues algunos habían participado en diferentes bandas, pero tampoco eran tampoco excesivamente era, no, no, conocidos. No eran muy conocidos. De hecho, Dougie White fue, empezó a ser conocido a partir de su participación en este disco de, de Rainbow. Y con esto se cerraba casi prácticamente la, la historia de Rainbow. Digo, se cerraba porque bueno, pues ahora han vuelto otra vez, ha vuelto a reagrupar otra vez a su Rainbow, es decir, Richie Blackmore y los músicos que, de los que se ha querido rodear. Y bueno, ha cogido a, a un cantante de la banda. Ex cantante. Ro Ronnie,、eh, Ronnie Romero, ¿no?、Que、sí, Ronnie、du、Romero, que estaba de cantante en una banda española. Una banda española. Lord of Black, aunque él es chileno. Él es chileno, efectivamente. Pero la banda estaba, era vocalista de la banda española Lords of Black. Y que, claro, ante la llamada de Richie b l a c k m u r h pues、eh, queridos losos blancos, y, y lo han, siento. m u c Han o h hecho una gira por a h í r a Bueno, hicieron, han hecho varias giras porque anunciaron que se iban a juntar en el 2015, que i b a a formar la banda. En 2016 participaron en un par de conciertos solamente en Inglaterra. Luego iban a anunciar una siguiente gira para después. Y lo último, lo último, lo último, pues lo tuvimos este, este pasado mes de junio a, aquí en España, que fue r a la participación en ese festival, ese, la primera edición de ese rock The c o a s Que se celebraba en f u e n g i r o l a en Málaga, los días 14 y 15 de junio de este, de este 2019. Hasta la fecha, no sabemos si tendrá previsto más, más conciertos, más giras, o incluso, porque se ha rumoreado también, que grabara algún nuevo disco. De hecho, se le ha preguntado en unas ocasiones y el tío corre el bulto como puede, no contesta, muy en la línea del hombre de negro que mencionaba Rafa, y no da una respuesta concreta. Sí que ha ido publicando cosillas, pero... pero no en formato completo, por así decirlo. Pues bueno, este es el final del programa. Hoy lo vamos a despedir de una manera curiosa, precisamente con lo, con lo último que ha apuntado Chami, con esa última reunión y ese single que hay con, con dos temas grabados. Es con lo que se va a cerrar el programa. Y bueno, yo creo que, que os hemos, hemos dedicado el programa a, un, a una, parte de la, una parte importante de la historia del rock que, que viene de la mano de este gran guitarrista y, y mejor compositor. Y, y, nada, y nada buena, porque con u a controvertida, controvertida persona. vamos a d e j a r l o n a vamos ahí, a dejarlo ¿no? como controvertida. Pero lo del hombre de negro iba por muchas cosas, no solamente porque iba vestido de negro. ¿eh? En cualquier caso, yo creo que es una parte importante del rock que había que conocer. Supongo que casi todo el mundo lo conocía. Pero si alguno no lo conocía, yo creo que es un buen momento para buscar esos discos que os hemos propuesto. que es Prácticamente la discografía en estudio, y que los recuperéis. Y si no los habéis escuchado, escucharlos. Y si los habéis escuchado, volver a visitarlos, porque son grandes joyas del rock de todos los tiempos. Estamos hablando nada más y nada menos que e Richie Blanco. Y, y aparte de estos discos que hemos puesto hoy, el que ha dicho Ramón, ese On Stage, un disco mítico en directo, que también es importante. Pues nos vamos, ¿no, chicos? Pues sí, nos vamos、pues、sí, a ir. Hasta aquí con, vamos volveremos con, la semana es, que con viene. Con ese single que decía Rafa, que es lo último que hasta el momento han hecho, solamente han hecho este single.、Eh, y que no es un tema nuevo todavía hay que le ha h e c o Efectivamente, es una relectura de un, de un tema de, de ese proyecto r Blood Moon Night que él viene haciendo con música así de tipo me, medieval. Me, sí, un poco r me, me, o、pues、l、sí, o medieval. Medieval, así. g u a s í es una relectura de Fires at Midnight. Que la han roqueado y la han, la han arreglado de otra manera y ha dado como resultado Storm. Pues nos vamos, hasta la semana que viene. Bye.